este diálogo 3 eh, Me acabo de encontrar Hace un momento Con Una serie de De compañeros Que me han estado hablando De La nueva línea Del programa No hay nueva línea En el programa Hay simplemente Nuevos descubrimientos Científicos Estáis oyendo ya Lo que va a ser Nuestro argumento central Musicalmente hablando En el programa De hoy Es un Disco De en donde las uh, melodías están interpretadas al Duduk por Levon Minasian. Estamos hablando, por supuesto, de música de Armenia. Título genérico, Canciones desde un mundo aparte. ...ha la audición especial para hoy viernes... ...de este Canciones desde un mundo aparte... ...el intérprete principal es Levon Minassian... ...que toca el Duduk, instrumento... ...que se ha popularizado enormemente... ...sobre todo, si recordáis, a través de una banda sonora... ...la de Gladiador... ...película de Ridley Scott... ...y eh, en ese caso... El intérprete de Duduk, pues era Jivan Gasparian, que está considerado fuera de Armenia, esto hay que dejarlo muy claro, como el máximo representante del instrumento. Dentro de Armenia, pues pasa un poco como a nosotros con algunos artistas españoles que son más considerados fuera de España que dentro, entonces en el caso de, de Jivan Gasparian... ...hay por medio mil y un historias eh, que tienen que ver con el pasado político de Armenia... ...que como sabéis formaba parte de la Unión Soviética... ...en fin, un mundo realmente bastante bastante eh, opaco, podríamos decir. Levon Minashian eh, y Armand Amar, que es uno de los eh, compositores esenciales... ...de las melodías que vais a escuchar aquí, han realizado este trabajo... Vuelvo a repetir el título, Canciones desde un mundo aparte, mezclando sonidos orquestales con el inconfundible del duduk. El conjunto de las melodías que vais a escuchar en el programa de hoy eh, tienen una característica esencial. Proveen a todos los que escuchan este trabajo de una inmensa paz. La tranquilidad básica Que a muchos de vosotros Volviendo a casa En medio del tráfico Del ya fin de semana Pues eh, puede venirles eh, francamente bien Levon eh, Minassian Es eh, eh, un intérprete de Duduk Que eh, nació en Marsella En donde existe ...una eh, comunidad armenia... ...enormemente unida... ...son una minoría... ...mantienen sus tradiciones... ...si nos damos cuenta... ...prácticamente... ...sucede eso... ¿eh? ...minorías muy unidas... ...en determinadas ciudades del mundo... ...con aquellas etnias... ...o pueblos... ...que han tenido... Eh, ...que huir del lugar donde vivían... ...inicialmente... ...en el caso de los armenios... ...claramente a Francia... ...después de la gran masacre... ...de principios del siglo XX... ...y... Eh, ...bueno... ...siempre hemos hablado aquí de Charles Aznavour... ...el famoso cantón de francés... Que, era, ...que es de origen armenio... ...Minassian aprendió a tocar el, el Duduc... ...en Marsella... ...su padre era... Eh, ...violinista... ...y a lo largo de su carrera... Eh, ...ha seguido... ...muy de cerca precisamente las evoluciones de ese gran maestro que se llama Givan Gasparian sobre todo para los que viven, repito, fuera de Armenia. Por su parte Armand Amar es eh, un eh, compositor que eh, ha nacido en Marruecos y que se trasladó a vivir en Francia, a Francia, mejor dicho, en medio de los acontecimientos que hemos dado en llamar Mayo del 68. Eh, esto claramente da una idea de, de, de la multietnicidad que en este momento mmm, existe en Francia estamos hablando de un francés de origen armenio de un francés de origen marroquí que unen fuerzas en este trabajo en donde la característica esencial es eh, por un lado la nostalgia por otro lado el sentimiento de pérdida ...preside todo el disco... ...una serie de fotos maravillosas... ...de las zonas montañosas de Armenia... ...y por supuesto presidiéndolo todo... ...una foto inmensa... ...del monte Ararat... ...bien, eh, tenemos que decir... ...que en este momento desde el punto de vista... ...estrictamente de lo que son las fronteras políticas... ...el monte Ararat... ...está dentro de los límites... ...de eh, la actual Turquía... ...es decir que el monte más sagrado de la historia de los armenios, no está dentro de los límites políticos de la propia Armenia. Con el monte Ararat presidiéndolo todo, nieves perpetuas, eh, esta serie de montañas verdes, se nota que no pasa absolutamente nada por allí, no se ven carreteras, Solamente se ven los surcos que a lo largo de centenares de años, lo, las lluvias, han ido ocasionando, erosionando el suelo. Y en medio de eso, en medio de todo eso, este instrumento que proviene de la madera de los melocotoneros que se llama duduk. de escuchar Chinarés, un tema que aquí en Diálogos 3 ha sonado anteriormente en la versión modernizada que en su momento efectuó la compositora Armenia Cora Mikaelian, de la que hemos hablado con profusión aquí a lo largo de los años, especialmente en unos programas que hicimos el pasado mes, del que ha habido una serie de repercusiones. Chinarés inicialmente, ...es una melodía de origen folclórico... ...cuya, eh, bueno, se pierde en la noche de los tiempos... ¿Mm? ...en cuanto a su autoría, por supuesto de autor anónimo... ...que en su momento... Eh, ...pues... Eh, ...transmutó, podríamos decir así, a la música del siglo XX... Eh, ...pues una serie de expertos en el tema del, del folclore y que más adelante eh, la propia Cora Micaelian realizó eh, una versión, como he dicho. Esta versión que acabamos de escuchar de Chinarés es, es una que está basada en, en algunas de las formas más antiguas de la música armenia. Tenemos que decir a este respecto que eh, la mayoría de la música armenia se ha mantenido en los monasterios, estamos hablando de Armenia, una población cristiana, de las más antiguas del mundo, eh, rodeada a lo largo de los siglos de pobladores de origen eh, primero de otras religiones y luego maometanas, eh, y que, por tanto, ha tenido que preservar sus señas de identidad eh, de manera casi guerrera, podríamos decir, o sin el casi. Por tanto, los eh, ejemplos más conocidos eh, característicos de transmisión oral se han dado uh, en la música armenia se mantienen todavía algunas composiciones de los siglos 6 VI y siete de nuestra era o sea, una cosa realmente impresionante y es en los monasterios situados en lugares de difícil acceso por mor de las guerras etcétera, donde se ha mantenido gran parte del carácter de esta música. Estamos en Diálogos 3 y estáis escuchando este espacio dedicado al Duduk y a la música armenia a través de Levon, Minasian, Duduk, Arman, Amar, que ha nacido en Marruecos y que vive en Marsella junto con Levon, Minasian. Los dos son ciudadanos franceses, tienen conexiones con Armenia. Atención a esto que vais a escuchar a continuación, porque uno de los mayores cantantes de la historia de las músicas no europeas Nusrat Fateh Ali Khan va a efectuar una uno de esos juegos que para mí son jazz aunque estéticamente provenga de otro estilo musical, como no y alrededor de ese juego vocal de Nusrat Le Bon Minasian va a... Realizar sus improvisaciones al YouTube Atención a este tema Viene contenido en el mismo trabajo Rompe lo que podríamos llamar Este continuum de paz Al que os estamos sometiendo en el programa de hoy Este tema que vais a escuchar a continuación Se titula Nos Rats All Up Ah uh -huh. ...era la voz de Nusrat Fateh Ali Khan... ...muerto hace unos años... ...considerado por muchos... ...como el mejor cantante del siglo 20 ...dentro de los estilos... ...que practica... ...este artista... ...que provenía del Hindostán... ...Pakistán, políticamente el Hindostán... ...dividido entre Pakistán y la India, como sabéis... ...pero la música... ...pues es parecida... ...con determinadas zonas... ¿eh? ...en Maluchistán concretamente, por ejemplo... Y otras zonas de la India, pues eh, la, esa, esa ruptura política que se produjo por molde de la religión entre Pakistán y la India, pues no ha tenido lugar en la música. La música no ha sido la que es. ¿no? Bien, y sobre la voz de Nusrat Fateh Ali Khan, los dos músicos que son protagonistas de nuestro programa, Arman Amar, el compositor y Levon y Nassian, han trazado esas líneas musicales que acaba de escuchar. Nare, Nare es una población... ...en la parte de llanura que tiene... ...Armenia... ...que... ...los autores de este disco... ...presentan de la siguiente manera... ...el pasado... ...está siempre... ...en una hornacina especial en nuestra memoria... ...aquella gente a la que queremos y que es parte de esos recuerdos, deja un estado de melancolía en nuestros corazones. Thank mm -hmm. you. Ya habéis escuchado esta composición dedicada a Nare, que es una de las poblaciones que existen en la parte de Llanura, dentro de una muy accidentada orografía, os podéis imaginar, que existe en eh, Armenia. Una de las características fundamentales de la parte rural, que es la inmensa mayoría, es aquellas zonas en las que eh, vuelvo a repetir existen monasterios a claro los es que se llega a través de tortuosos caminos porque lógicamente una de las características serán la mayor inaccesibilidad posible dentro del panorama de, de guerras etcétera que existía durante después de la caída del Imperio Romano, básicamente, puesto que Armenia fue territorio del Imperio Romano durante, eh, pues prácticamente hasta eh, después eh, de una serie de batallas que tuvieron lugar en el siglo VI, ya con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Mm? Así que, con esa idea en la cabeza, vamos con esta nueva composición, que lleva por título O Madre me Tres hoyos está ofreciendo la música que han creado Levon Dinasian y Arman, Amar, dos ciudadanos franceses que provienen de la ciudad de Marsella que son de origen armenio en el caso de Levon Dinasian ha conservado hasta tal punto la tradición de sus mayores que se ha convertido en un experto en la interpretación de este instrumento armenio por excelencia el duduk que estamos escuchando hoy con los arreglos orquestales de algunas melodías propias otras extraídas de la tradición, etcétera. Dentro de la tradición de la música armenia hay un obispo de importancia decisiva, el obispo Komitas escrito con k la primera la primera letra Komitas es un ejemplo realmente lacerante de las condiciones en las que los armenios desarrollaron su existencia a comienzos del siglo XX Comitas eh, resulta uno de los es uno de los supervivientes del genocidio armenio que los eh, turcos todavía por decreto ley se niegan a admitir y eh, acaba en en uno de los muchos buques de refugiados que llegan a Francia, concretamente a la ciudad de, de Marsella, de ahí que siga habiendo pues, una minoría armenia grande en esa ciudad francesa, en ese puerto del Mediterráneo, y comita a medida que le van llegando noticias de la cantidad armenia de muertos que está viendo se vuelve loco en el sentido más literal del término y eh, termina siendo internado en un, en un manicomio en un sanatorio mental diríamos ahora y eh, tiene ya a partir de ese momento escasísimos momentos de lucidez está absolutamente abrumado por la ...por la inmensidad... De, ...del suceso... ...decir que Comitas... ...antes de salir de Armenia... ...había aprovechado... ...la capacidad de gestión... ...que el cargo de obispo le otorgaba... ...para realizar exhaustivos estudios... ...al respecto de la música tradicional... ...Armenia... ...y eh, sus estudios concretos... ...son una de las fuentes fundamentales... ...de eh, reflejo de la música tradicional de este país que hoy está con nosotros a través del duduk de Levon Minasian chin slavè yanku molinèr bist giàe sirat iaris par sofrer siram Aquí uns la veus que ja és nel cuore di bianchi Rubem, 경찰, és liksom, resolts, a més, és Serra escuchar el canto de la trinidad dentro de este trabajo dedicado a la música armenia a través del duduk del devon Minasian que ha realizado versiones de canciones tradicionales armenias, junto con temas propios del compositor Arman Amar, que ha sido al mismo tiempo el arreglista de los temas orquestales estamos ya en los minutos finales del programa de hoy Y de los programas de esta semana De Diálogos 3 estáis escuchando Las lágrimas del río Araxes Con esta música Nos despedimos por esta semana Buenas tardes y hasta el próximo lunes